...sobre la corrección de la, de la tipografía de la calle Yrigoyen, ¿sí? que fue pedida ante los vecinos del barrio San Pablo en sesiones anteriores. Eh, podría haber salido mucho antes, pero tuvimos que hacer las averiguaciones ante el colegio de escribanos, ante el registro civil y nuestra asesoría legal, por, bueno, justamente tratar de hacer las cosas bien y no apresurarnos por si existía algún tema ante las escrituras o situación dominial cosa que, bueno, fuimos informados de que cambiando únicamente la I latina por la y que es la que corresponde al presidente Irigoyen, no habría ningún inconveniente. Así que por eso eh, fue presentado este proyecto de, de modificación de la calle.